tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Bien, una alegría estar acá en Radio Nauta y en este querido lugar Lola Vásquez, organizando y ya ejecutando, llevando adelante el Festival Jauría Mutante en su tercera edición. Eh, y bueno, y agradecerles a ustedes también porque es como súper importante que como medios de comunicación popular puedan difundir un poco las ideas y, y lo que está sucediendo acá dentro que salga y que llegue. Y además que quede como registro, ¿no? Porque eh, de hecho en los otros festivales eh, el laburo que se ha hecho desde Radionauta ha sido central para después poder sistematizar las experiencias, desgrabarlas, hacer los podcasts, la verdad que súper agradecí ah eh, bueno gracias a, a ustedes por por invitarnos eh, a mí realmente eh, eh, este lugar del loiga vázquez es uno de los lugares para mí más lindos de la plata eh, y no solamente eso sino me parece que eh, las las actividades las cuestiones eh, la, la, las luchas también que siempre se dieron o las cuestiones que se piensan de este lugar me parece que son bastante eh, importantes para lo que es la la la cultura de la ciudad de La Plata, y recién pensaba un poco eso junto con, con lo que puede representar volver a encontrarse después de estos últimos dos años, ¿no? Eh, y no me refiero solamente a un evento de estas dimensiones que es que es gigante eh, porque se nota un crecimiento, ¿no? De, de, en... en en la producción de, de Jauría Mutante, sino por ahí en encuentros más mínimos, donde uno se, se encuentra con amigos a tomar una birra, o va a visitar un familiar, eh, y como que en, en cada movimiento se pusiera en perspectiva cosas que antes de la pandemia, esto es un personal, pero también para ponerlo acá en la mesa, como si uno al, al, al encontrarse con las personas pusiera en perspectiva cosas que antes tal vez no, no, no lo hacía. Eh entonces me va decir que es muy emocionante lo que está pasando hoy acá en el ovia Vázquez eh, y que, que es hermoso y quería preguntarte a vos qué sentías y qué sentís cuando cuando cuando piensan junto con los chicas de arte al ataque junto con las demás personas de lovia Vázquez cuando piensan en cuando empiezan aar a armar a ensamblar esas piecitas que, que terminan configurando el jauría mutante Eh, bueno, ¿cómo se ese trabajo y cómo lo ves al Jauría desde que nació en 2018 hasta hoy? Bueno, para nosotros es eh, el Jauría es como un gran desafío, es una gran apuesta. La, la verdad que, que nosotros definimos hacer este festival y sostenerlo, más allá de que A veces estemos digamos hasta hasta el cuello, digo, eh, pensando en las finanzas del, del festival, en la necesidad de que sea autogestivo, de que sea independiente. Aún así, como Arte del Ataque, hacemos la apuesta porque creemos que es necesario la construcción de estos espacios de encuentro donde las disidencias sexuales, eh, las desobediencias sexuales, podamos encontrarnos y podamos pensar desde la cultura nuestra práctica ¿no? y, y nuestras alianzas que no son eh, sin tensiones, ¿no? porque si algo lindo tiene el, el, el jauría mutante es que conviven un montón de expresiones de, de la disidencia sexual y que también rompe un poco con esa idea de, de ficticia desde de una comunidad LGTBQ+. Sí. Sino que justamente eh, hay tensiones, diferencias de ideas y este es el espacio de encuentro para, para debatirlas, para tensionarlas. Para nosotros, o sea, yo en lo personal estoy como muy emocionado. Han sido muchos meses de laburo, eh, de un laburo, digamos, intensivo. Eh, no solo de producir contenidos y la organización del evento, sino también de buscar de qué manera abrir el juego y que seamos más quienes lo organizamos para nosotros mismos. Como, como dijimos en el primer jauría, harta el ataque, tira la piedra, lanza la propuesta, pero la idea es que cada vez seamos más. Eh, este año el, el jauría, eh, el otro día lo decía también en una entrevista, es distinto porque el Olga Vázquez es distinto, porque las travestis, las chicas trans, los pibes trans han copado el Olga Vázquez. Claro. La presencia de venganza afectiva en nuestra casa, en el Olga, hace que esto sea distinto ya es eh, ya eh, est estamos parados desde otro lugar este, eh, son bueno eh, mil liríamos eh, de alguna manera en representación a todas esas compañeras vienen a mostrarnos un poco eh, qué tiene que ser eh, el olga y la verdad que, que es fuerte digamos eh, ya eh, entrar al, al olga y que tenga otro O otro habitar que no es el mismo que hace dos años. Y eso es por la organización y es porque eh, las pibas lo ocuparon y los pibes, no digamos. Eh, eh, entonces en eso también está bueno. El, el jauría Este jauría es bisagra y es la posibilidad de construir más amplio no eh, pienso no sé en un montón de espacios culturales que hoy nos están apoyando también ante esta movida ayer lanzamos una nota de, de pedido de adhesiones de acompañamientos de apoyo y bueno hasta hoy a la mañana que yo abrí el, el, el, el excel a las 6 de la mañana había 200 un poco manija pero bueno no me voy a dormir eh, había 200 adhesiones ya no y ahora seguramente cuando llegue que mañana las voy a traer para leerlas eh, se va a ver triplicado digamos triplicado eh, entonces nos emociona ver eso, que la magnitud no es eh, de la nada sino que es del trabajo de las horas que le hemos puesto y que pensamos que el camino es este digamos que sea autogestivo, que sea independiente y ahí en relación a, a lo autogestivo eh, nos implica un cambio también de la manera de pensarlo autogestivo este, este año hacemos la apuesta de que una gran parte del festival sea gratuita y en la calle, mañana vamos a hacerlo en la puerta del Olga eh, Vamos a compartir en algún momento los números de lo que implica el, el jauría mutante, porque nos parece que eso también es político, ¿no? que todos sepamos que la autogestión eh, implica esfuerzos y que esos esfuerzos los hacemos todos. ¿no? Que, sea que sea público no quiere decir que sea totalmente gratuito. Obvio que no vamos a cobrar la entrada para estar en la calle, pero sí vamos a apelar, como lo hicieron en el carnaval, eh... Les compres venganza afectiva a la contribución, ¿no? A la autogestión, al bancado entre todos del festival. Claro, que compren, que compren cositas de, de chicos autogestivos, ¿no? Que, que hacen sus cositas para para para que nosotras compremos. <risa> Hay que darle el, el beñique para arriba a la autogestión. Hay que ayudar a esa causa. No, también pensaba, Cris, en relación a esto que vos decías, que... Creo que en La, en, en la Plata no, no sé si existirá algún festival eh, de estas características o de estas dimensiones, pero me parece que está sobre todo atravesado por una forma de mirar o de observar las diversidades y las disidencias que tiene Arte al Ataque o que, que se da desde desde acá, desde el Olga. Eh, y digo, es, es, es absolutamente auténtico teniendo en cuenta este recorrido natural que decís vos que, que está viviendo el Centro Cultural con estas personas que ahora están eh, poniendo el cuerpo y sosteniendo el espacio. Eh, Cómo es eh, también eh, pensar las cosas junto a esas personas, junto a esas disidencias, justo junto a esas diversidades. Eh, que de igual modo desde hace mucho tiempo viene trabajando Arte al Ataque de ese modo, ¿no? Sí, desde desde la práctica, digamos, eh, de intervención, de nuestras líneas, digamos, de, de, de, de laburo y de articulación, eh, claramente es uno de, de, de los caminos. Para mí lo lindo que tiene el Olga Vázquez, y que el un poco este Jauría también lo muestra, es ver que estamos presentes todos quienes habitamos el Olga Vázquez, ¿no? desde las organizaciones, y eh, hasta pensando que ahora están eh, las compañeras de los barrios que forman el dariario santillán están eh, gestionando digamos el buffet de la comida de, de, del festival eh, que está la radio digamos que hay un montón de feriantes eh, eso es eh, El Jauría es una manifestación de la vía del Olga, de lo que soñamos para el Olga, eh, y por eso también el festival es un festival claramente político, ¿no? Digamos, eh, y la disputa tanto con el municipio como con con, eh, con el Estado es claramente política, por eso el escenario del festival está encabezado por un pasacalle que pregunta dónde mierda está Teuel, well? ¿no? Exacto. Eh Y también entendemos que el jauría no sale de la nada, sino que es resultado de un montón de experiencias anteriores, como charlábamos hoy, ¿no? Eh, pero bueno, eh, todo esto en un clima, digamos, de, de lucha, de celebración eh, y de alianzas, ¿no? Así que un poco por eso estamos hoy acá. Bueno, chris muchas gracias por este ratito que te... Que... No sé diste para acercarte aquí a la radio y contarnos un poquito de del recorrido del Jauría mutante y también de, del de Arte al Ataque y de Lobia Vázquez. Eh, no sé si Mili te quería preguntar. No, que está algo. buenísimo, está buenísimo que nos apoyemos entre todos, ¿no? Está bárbaro que todos los espacios estemos juntos, unidos, ¿no? Y que este quería hacer una pregunta. Muy desubicada, muy no. desubicada. El Jauría después se hace tetera. El Jauría es una gran tetera. El Olga es una tetera. El Olga es una gran tetera, así que bueno, habrá wow. que buscar ahí cuáles bueno, son los rinconcitos. Está bueno saberlo, ¿no? Porque no se sabía. Vaya, um, algo como que intuía, pero no no, no estaba como con certeza. Ahora vos me, vos me decís que sí. Yo creo que hay que de, de, decretar que el Olga es una tetera. Genial. Y si no, hay que hacerlo. Sí, obvio.